Hola, un saludo especial, soy Jairo Fonseca y quiero darte la bienvenida especial a este espacio Hablemos de Sexo. Hablemos de Sexo es un espacio que nace de una necesidad muy puntual al estar analizando y desarrollando unos contenidos para otro espacio que ya en tu momento te lo compartiremos, en el cual identificamos una necesidad fundamental y muy importante en el tema afectivo o de relaciones de pareja y hace referencia precisamente al, al tema sexual, al de la sexualidad esto surgió como bien te decía de estar desarrollando contenidos para amatemujer.com amatemujer.com es un espacio nuevo también en el cual estamos direccionando contenidos hacia un tema muy importante que es el tema de lo femenino Sin embargo, no significa que en .com sea únicamente dirigido a mujeres, sino también hay una invitación a que los hombres conozcan y entiendan por qué estamos desarrollando precisamente esos contenidos. Todo el contexto, toda la presentación, tanto de alcance, de objetivos que desarrollamos en amatemujer.com lo tenemos precisamente explicado en ese espacio. No, no vamos a entrar a, a mencionarlo nuevamente porque, como te digo, ya, ya lo tenemos Desarrollado y, y expuesto en, en directamente en amatemujer.com. Amatemujer.com es un espacio que nace de la coincidencia de dos personas, quienes son Sandra Aristizabal y quien te habla Jairo Fonseca, y al estar desarrollando los contenidos identificamos un tema fundamental en lo que significa ser humano, seas mujer o seas hombre, y es el escenario de la sexualidad, la sexualidad humana, es una de las dimensiones más hermosas, pero también una de las dimensiones que a veces, cuando no la manejamos adecuadamente, puede generar frustraciones muy grandes. Tanto así pues que al identificar este gran escenario, decidimos crear un espacio únicamente para hablar del tema de sexualidad. Ahora te preguntarás, ¿qué qué, qué nos da el derecho a hablar de sexualidad? Pues básicamente el, el derecho de que somos seres humanos, que obviamente la sexualidad también es algo inherente a nosotros, sin embargo no somos expertos en, desde el punto de vista teórico de formación en, en los temas de sexualidad, pero sí tenemos una información que consideramos y que nos gustaría mucho compartir de alguna forma y también aprender al compartirla. Eventualmente habrán temas o situaciones que pues, por obvias razones no seamos los expertos Al, desarrollar, al desarrollarlas y pues, dado el caso, pues invitaremos sí personas expertas que nos ilustren, nos acompañen y nos formen en cuanto a esos temas hacen referencia. Eh, de entrada, eh, aquí queremos generar un espacio en el cual vamos a explorar y desarrollar estos temas de una forma muy amena, muy tranquila, también muy abierta, muy honesta, muy explícita y con la seriedad que se merece y el respeto la idea también es divertirnos no no ser tan tan formales tan teóricos pero sí manejar ese equilibrio entre cómo queremos desarrollar la información así a grandes rasgos es lo que de cómo surge la idea de este espacio de hablemos de sexo y pues voy a entrar ya en materia a presentarte a nuestra eh, compañera femenina en este camino que es Sandra Aristizabal hola Sandra cómo estás hola Jairo cómo vas un saludo también para A todos los que nos escuchan a esta hora, y pues nada, muy contenta por abrir por fin un espacio donde vamos a poder tratar los temas de sexualidad eh, de una manera cotidiana. Uy, ese por fin yo. me sonó como, como una súplica. <ríe> sí, porque créeme que en todo este camino es, o sea, primero que el sexo es un tema muy apasionante y a todos los seres humanos nos interesa de una u otra manera pero por, ese por fin va es porque ya es hora de dejar tantos tabús que tenemos, ya es hora de, de que podamos hablar de, de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, de las cosas que nos gustan y no nos gustan de una manera abierta y de una manera clara y amena, como tú lo decías. Ok. Eh, en tu perfil, ¿te ibas a decir algo? Acaba la no, idea. no, no, no. Ok. En okay. tu perfil tú te presentas como uno de los ítems que tú desarrollas, digamos que es uno de los que también por lo cual muchas mujeres te consultan y sus parejas, es el de consultora sexual. ¿Sí? Así es como sí. se llama. Eh, no, asesora es. Con, perdón. Consejera. Consejera, perdón, perdón, ahí me, me confundí. Consejera sexual. ¿Qué, por, por, por, ¿Por qué te permites el, el, el, el, eh, usar ese término o por qué te, te asocian ese término en base a que una persona se puede decir consejera sexual o se puede definir como consejera sexual? Bueno, pues básicamente es porque tengo ocho años de experiencia tratando con, con parejas y mujeres, No, como bien tú lo decías, no soy mi título profesional en ningún momento, ni es psicóloga ni es sexóloga, la sexualidad yo la trabajo desde la parte cotidiana, desde la parte eh, de la vida, de, de, de lo que nos pasa a todos, de lo que identificamos a todos, de lo que nos gusta a todos, la experiencia que me ha dado... Eh, esos mismos ocho años escuchando a muchas mujeres y a muchos hombres, esposos o parejas de mis clientas quejarse en algún momento de, de su sexualidad, querer explorar más cosas, querer saber y todo el conocimiento que, que he podido adquirir durante todos estos años eh, pues igual si manejamos toda la parte teórica, no a manera profesional porque pues dentro de la sexualidad debemos tener muy claro que hay una parte clínica donde nosotros no la vamos a manejar de, en, en ningún momento, entonces de pronto la, la autoridad con la que puedo manejar el tema es precisamente esa, el ver que, que nuestros tips y nuestros procesos han dado resultado, un resultado satisfactorio en, en, en el 90% de las personas que, que hemos tenido la posibilidad de, de atender, de, de conocer y saber que, pues, que este espacio más que, que cualquier cosa va a ser una charla, Una charla donde vamos a aprender, donde vamos a, a reírnos, donde vamos a, a querer siempre saber un poco más y a querer eh, dejar todos esos tabús que hemos venido cargando y vivir nuestra sexualidad plenamente. Donde vamos a aprender a disfrutar de nuestro cuerpo y, y a saber a quién le permitimos también disfrutar de él. Entonces, pues llena de, de expectativas por, por <risas> este espacio y, y pues nada, muy contenta de compartirlo con, con ustedes. Sí, extra micrófono cuando estábamos eh, desarrollando todo el contexto, toda la idea. Con Sandra hablábamos que, que pues realmente esto también es algo nuevo para nosotros. O sea, no, no es que seamos los expertos en, en el tema eh, la sexualidad. Obviamente está inherente en nosotros por el solo hecho de ser humanos, de, de que seamos seres humanos, perdón. Eh, pero sí nos gusta mucho el compartir y el hablar. Y el, y el desarrollar estos temas entonces aquí lo que estamos nosotros haciendo es creando un espacio un canal en el cual vamos a facilitar un tema que nos gusta que nos apasiona que respetamos mucho y también queremos transmitirlo de esa forma realmente ese es un espacio que vamos a construir entre pues quienes quieran participar de él direccionado pues por unos personajes que visiblemente somos nosotros pero que en cualquier momento pues cualquier persona puede participar ya sea de forma como quiera, o sea, esto aquí realmente no no queremos obligar a nadie a que a que a que haga cosas que no quiere hacer, pero sí queremos dar la oportunidad a que las personas expresen y de alguna forma entre todos alimentar y construir algo que pues que cada uno tiene que construir y alimentar. Eh, entonces, hacia eh, eh, grandes rasgos es lo que nosotros queremos desarrollar. Vamos a hacer digamos, muy explícitos en cuanto a los temas que vamos a desarrollar, obviamente desde eh, la ignorancia, desde el conocimiento, desde la curiosidad, entre comillas, desde el mismo morbo que a veces estos temas nos pueden generar. Eh, es eso, eso es lo que queremos desarrollar. ¿Qué temas vamos a tratar? Pues, a grandes rasgos, eh, tú en estos días compartías un artículo en, en Amate Mujer, Sandra, Que hablabas, por ejemplo, de fantasías sexuales, ¿no? Ese es un tema que, uh -huh. que queremos desarrollar, que es una fantasía sexual, cuáles son las las fantasías sexuales que normalmente tanto hombres como mujeres tenemos, eh, qué tan sano o no qué tan sano sería desarrollarlas. Bueno, eso ahí, digamos, hay mucha tela para cortar en estos temas. ¿Qué otros temas tú consideras, Sandra, podríamos desarrollar acá? No, pues tú lo has dicho, Jairo. Hay mucha tela para cortar. El, el de fantasías me encanta porque, pues, es un un tema que que ocupa varios subtemas por decirlo así y que todos estamos interesados. Eh, también me encantaría tratar todo lo que todo lo que viene con juegos sexuales que que pues también viene muy ligado a a la sexualidad en pareja. Eh, no sé, orgasmos femeninos, orgasmo masculino, el tema de la masturbación, que es un tema bien interesante uh -huh. y que y que todavía tenemos muchas cosas que que sacar de nuestra cabeza. Los temas van a ir siempre dirigidos tanto a hombres como a mujeres. Vamos a tratar sexualidad sí. tanto masculina como femenina, pues eso lo dejamos muy claro porque no no vamos a tratar, no vamos a hacer el enfoque solamente para mujeres. Vamos a hablar del del tan famoso y odiado por muchas y muchos, querido por por casi todos el sexo oral es en este tema sí yo creo que bastante <risa> vamos a divertirnos <risa> vamos a hablar de todo lo que de todo lo que es en sí o todo lo que conlleva a es a catalogarnos tanto hombres como mujeres como buenos amantes qué encuentro yo o qué me encanta encontrar en un buen amante qué doy yo como buen amante entonces nada esos son temas créeme que de aquí para adelante son temas vamos a recrear vamos a aconsejar a, a a todos nuestros nuestros oyentes de, de escenas, o sea, vamos a hacer explícito, o sea, llegar a, a que esa imaginación de ustedes vuele para que puedan recrear ustedes mismos escenas donde donde los más beneficiados van a ser ustedes y sus parejas. Entonces pienso que nos vamos a divertir mucho, vamos a aprender y y no sé, preguntas, queremos que que ustedes participen, queremos que que aquí la palabra tabú se borre de nuestras mentes, vamos a tratar la sexualidad como lo que es, como algo que nos da placer, como algo que forma parte de nuestras vidas, y, y vamos a tratar tanto los temas más superficiales como aquellos a los que poco cuidado le ponemos. entonces eh, En una de nuestras conversaciones, conversaciones Sandra, tú me decías, yo te preguntaba a ti cuál es el éxito de una relación de pareja, eh, eh, pero preguntándote enfocado al tema de relación de pareja, ¿sí? Sí. Y tú me decías pues que eran muchos los elementos, pero que en tu experiencia, o sea, muchos los elementos muy particulares a cada relación, o sea, que generalizar éxito y entre comillas éxito, eso el éxito lo define cada quien, ¿sí? Exacto. Pero lo que tú podías identificar o lo que había identificado es que sí había una constante en común y es que el tema sexual marcaba un elemento fundamental en una relación, digamos, normal armoniosa y sana de pareja, sí. Uh -huh. eh, y, y tanto así que tú me lo llegaste a cuantificar, me decías entre el yo considero, tú me decías entre el 70 y el 80 por ciento del éxito de una relación estaba fundamentada en el sexo. Eh, me quieres explicar eso un poquito más. A ver, lo que pasa es que el sexo eh, no no vamos a en este momento a encasillar sexo como la la penetración de de, de un de un hombre a una mujer. El sexo, si tú lo ves más allá dentro de una pareja, el sexo conlleva muchas cosas. Yo tengo que confiar en mi en mi pareja, en mi amante. Yo le estoy dando o estoy compartiendo con esa persona lo que no comparto con ninguna otra. Entonces, el el digamos la experiencia nos ha enseñado en estos en estos años que si tú tienes un buen sexo con todo lo que conlleva ese buen sexo, la relación es un es un cimiento muy fuerte para esa relación. Hay muchas okay. parejas incluso que que pues no es lo ideal, ¿no? Que siguen por muchos años simplemente por por sexo, por el buen sexo que tienen, así las otras cosas no vayan tan bien. Entonces, si hablamos de de cifras y si hablamos de de casos reales, si tú te sientes complementado sexualmente con con tu pareja, llámese esposo, esposa, es un es una ventaja, es un es mejor dicho, yo incluso. creo que es la panacea, sí, sí. porque si tú te sientes lleno, te sientes complacido, te sientes feliz dentro de esa relación pues hombre, ahí nos vamos a ahorrar una cantidad de problemas que, que están fuera de, de la cama por decirlo así, fuera del, del área sexual entonces aquí el, aquí el punto cuál es, aquí el punto es tener una sexualidad sana, sana desde el punto de vista pues desde todo lo que abarca la sexualidad sana, una sexualidad abierta, una, una sexualidad donde vamos a respetar los límites del uno y el otro y una sexualidad donde, donde entendamos ¿Sabes cuál? ¿Qué pronto es? Es, es un error que pues, yo pienso que ese es uno de los primeros temas que debemos tratar y es de, de conocernos qué es lo que a nosotros nos gusta, porque nosotros, o sea, para yo ser un buen amante, primero tengo que conocer muchas cosas, ¿sí? Antes de uh -huh. irme a arriesgar o a decir, no, pues es que yo soy el amante perfecto, no, es conocer nuestro cuerpo, es saber qué me gusta, saber conocer el cuerpo de mi amante, saber qué le gusta, explorarlo, entonces, no, créeme que, que la parte sexual es muy importante y, Y, y eso falla ahorita mucho, porque uh -huh. muchas veces nuestra pareja espera tanto de nosotros, o nosotros queremos muchas veces darle tanto, pero no sabemos el cómo. Entonces eso va a dejar de ser un problema, porque aquí en este espacio te vamos a enseñar a, a realizar ese cómo. Entonces es, es el proceso donde te vas a beneficiar tú, porque el primer beneficiado con el sexo pues somos nosotros, y o sea, nosotros mismos con nuestro cuerpo de, o sea, con con las sensaciones que expresamos y vamos a deleitar a nuestra pareja. Entonces va a ser un beneficio en en doble vía. Okay. Aquí aquí hay un punto que una vez quiero tratar y es sexualidad en pareja, ¿sí? Ahora, uh -huh. como un plus que tiene el sexo en una relación de pareja, que tú ya lo explicaste muy bien, pero también de pronto hay personas que no están interesadas en relación de pareja. Entonces, Eh, qué tan bueno, qué tan malo es el sexo sin involucrar una relación de pareja. Ese es un tema que también pienso que, ¡upa! Pienso que debemos desarrollar. Eh, y me viene a la mente una faceta que vamos a conocer de Sandra, que hasta ahora no le hemos mencionado, y es que Sandra es autora de novelas de literatura erótica. Dije, lo dije bien? Sí, sí lo dijiste bien. Ah, bueno. Okay. Pues, Que esa es una faceta que digamos me sorprendió mucho conocer de ti y, y, y te pregunto por qué decidiste hacer eh, o escribir eh, <risa> eh, contenidos de, o novelas eh, de literatura erótica. Pues mira, a ver, contestando a, a tu primera pregunta sobre el sexo sin okay. sin amor, uh -huh. sin mezcla de sentimientos, se da. O sea, en nuestra sociedad eh, se da, en nuestra en nuestros países se da, en el mundo se da y eso no se puede cambiar, hay personas que realmente por cualquier motivo pues ya son, no, no involucran sus sentimientos y simplemente pues partiendo de la base que, que la sexualidad es, es casi que una necesidad del ser humano, entonces muchas veces esa necesidad eh, se tiene que saciar de alguna manera así tú no involucres tus sentimientos, si tú me lo preguntas a nivel personal yo diría que no es lo ideal, pero nosotros respetamos y tol debemos tolerar pues a, a a todos a todas las personas entonces cada cada uno siendo sí o sea pudiendo ser libre en su manera en su personalidad en su manera de ser y de llevar su vida puede escoger esto sin ser malo entonces el, el la persona que no está interesada en en las relaciones sexuales en dentro de una pareja estable o o con compromiso sentimental digámoslo Pues es un espacio que también es para ellos, porque pues de todas maneras si tú eres de las personas que practica sexo sin sin amor pues igual si eres un buen amante pues eso es eso es un un plus como tú decías para para tu pareja y para y para ti para tu compañera sexual para tu compañera porque en este momento pues sería así es más mi compañera sexual que que mi novia que mi amante que mi que mi esposa entonces se da. Y no, o sea, es un tema que, que sí, tienes razón, tendríamos que dedicarle un espacio pues algo más amplio para, para poder definir y, y, y pues los parámetros y, y lo que nos conlleva esto, lo bueno o sano que puede ser, porque pues igual tener una, una vida sexual activa ayuda a, a nuestro cuerpo a muchas cosas aparte uh -huh, de, uh -huh. del solo placer. Uh -huh, uh -huh. Entonces pues no tenemos que o sea en este espacio tenemos que ser temente muy abierta porque alguno de los temas que también vamos a tratar va a ser del de los intercambios de pareja, de los tríos, o sea, donde la donde la sexualidad ya deja de ser solo de dos personas, lo que es la sexualidad para involucrar a muchos más elementos, personas de pues del exterior entonces pues nada, van a ser temas interesantes lo único que, que podemos decir en este momento es que, es que estén ahí pegados a, a, a la información porque va a ser beneficio mutuo Listo, hicimos una pequeña pausa y vamos a seguir con el tema que Sandra nos estaba desarrollando que era cómo terminas o cómo decides más bien incursionar como autora en novelas de literatura erótica bien pues nada o sea, siempre me ha apasionado la lectura desde pues, hace muchos años me me gusta mucho la novela hace poco descubrí también como por por accidente la la literatura erótica y me encantó entonces eh, hace la novela la empecé a escribir en septiembre del año pasado mi primera novela y decidí que iba a ser de corte erótico porque pues hablar de sexo me encanta siempre me ha encantado además lo lo hago diariamente en, en mi profesión entonces simplemente quise como como plasmar eso allí la, la 35 se llama mi primera novela 35 el, el despertar de una pasión habla de de una mujer de 35 años casada y y como ella a esta edad empieza a descubrir muchas cosas, un cambio y, y una revolución en su vida sexual que que pues al, al llegar un hombre a su vida hace que, que cambie la perspectiva totalmente. La novela es de corte erótico con, con escenas sexuales explícitas. En Colombia pues no, pues entiendo hasta donde entiende, hasta donde se no hay eh, mucha literatura de este tema, la más conocida y la que más nos ha llevado como a muchas a a ese punto de de fantasear con cada protagonista de novela es la de cincuenta sombras de grey que pues imagino que que en Colombia ha sido también un boom así como en en tantas partes del mundo entonces ese fue como un como un despertar y simplemente empecé a escribir un día y, y publiqué en en una página gratis todo lo que se me se me iba ocurriendo y pues inicié la novela sin saber cuántos capítulos iban a hacer nada o sea fue ahí fue como una experiencia más catalizadora para muchas emociones y muchas cosas que tenía adentro y pues el, el resultado fue muy bueno, eh, la novela estuvo desde septiembre hasta más o menos hasta abril, hasta hasta el 31 de marzo de, de este año y la novela alcanzó las 30.000 mil lecturas, comentarios, no te imaginas, o sea tu, tuve y, y sigo teniendo la oportunidad de conocer muchas personas interesantes, muy buenos comentarios y, y pues a raíz de esto decidí publicarla en en el portal de lectura que pues maneja casi todo el mundo entonces pues ha sido una experiencia muy chévere eh, me encanta cuando los comentarios de las personas que los leen pues porque la, la idea es que da o sea nos da eso nos da como herramientas para poder explorar y vivir nuestra sexualidad siendo una novela uh -huh. entonces pues los comentarios que empezaron a llegar me animaban mucho eh, uno de ellos que te te contaba la vez pasada era Una, una mujer de 40 que me contó que pues tomó eh, una escena del libro y la llevó a la realidad con su, con su esposo y pues que fue una noche muy especial uh -huh. entonces de pronto no sea sé el libro que te va a cambiar la vida pero sí te va a dar ideas muy buenas por lo menos para pasar unas noches <risa> muy interesantes entonces okay. pues ahorita estoy terminando ya la segunda novela una historia pues muy diferente pero igual esperemos que, que el lanzamiento pues ya sea más o menos en unos dos meses lo tengo un mes larguito dos meses y entonces pues veremos cómo va pero pero es una puerta interesante en todo este medio de de la sexualidad porque es también acercarnos a a muchas personas a a, a fantasear un rato porque eso es lo que nos pasa a las que a las que nos encanta leer nuestro corazón es tan grande que terminamos enamorados de todos los protagonistas de los libros que nos leemos pero <risa> pero es un un paréntesis es un paréntesis que uno hace en el día a día para para fantasear un rato sin para fantasear y aprender de pronto sí. entonces como que que eso me llevó a a escribir y entonces ahora ahora es un hábito que que ya como que no puedo dejar me encanta y tomo mucho tiempo escribiendo inventando no sé es algo que que se complementa muy bien con con el trabajo que hago diariamente y pues me encanta Ok, esa primera novela tú la publicaste fue a finales de marzo, ¿no? En el portal de lectura salió publicada a final de, de marzo, llevamos ahorita casi tres semanas, lo que lleva de, de abril casi, se publicó el 24 de marzo. Ok, pues de, de una vez digamos cuál es ese portal, aquí podemos hacer publicidad. <risa> <No hay problema. risa> pues a los que, los que estén interesados en, en, en adquirir la novela y conocer un poquito más de, de mí, de... de un poquito más de sexo pueden adquirirla en en el portal de Amazon en okay. la aplicación de Kindle la está disponible en en Amazon.es en Amazon.com Amazon Okay vamos a colocar un link para que pues quien quiera darse la oportunidad de conocerla y algo que me llamó mi poderosamente la atención tú lo acabas de decir bueno eh, yo la verdad no conozco muy bien he, he aprendido un poco de ti de, del proceso de publicación de novelas lo que tengo entendido es que tú empezaste primero en un portal gratuito donde uh -huh. poco a poco ibas subiendo contenidos, y ya una vez estuvo ese contenido, se hizo una edición, pues pasaste ya la, digamos, venta formal de la novela en, en Amazon, sí. y lo que me llamó bastante la atención es que, no sé, tres, cuatro no, cuatro semanas, que llevamos más o menos, eh, del sí. 31 de marzo hoy, es la segunda novela más vendida, porque ya esto es venta, en, en la categoría de novelas de, de, de... Ahí creo que le llaman, ¿es ficción ah, erótica? O? Ficción erótica, Fic, sí. Ficción erótica, eso me El, llamó bastante la atención. Entonces, a no mí final. también, <risas> créeme que a mí también, porque pues pasar, o sea, de... De, de que alguien lo haga gratis porque las, las lecturas que se hicieron en el portal en el tiempo que estuvo, que fue pues, relativamente corto también, llegó a las 30 mil pero de ahí a pasarlo a, a pago aunque es un pago económico porque pues realmente los libros en Amazon no se venden a un sí. precio muy alto pero cuando yo empecé a ver y sí, pues gratamente sorprendida porque ya llevamos 3, 4 semanas donde ha estado en, segu en el segundo puesto de, de ficción erótica entonces pues estoy muy contenta o sea no pensé que fuera la acogida y pues igual es lo que hace es animarme más para o sea eso y el acompañamiento de las lectoras que he tenido porque pues ya igual de la semilla que se dejó en en el portal gratis pues han seguido como la evolución de de pues de esta etapa mía como escritora y y pues eso nos anima mucho a la larga en todo eso es un proceso. Nosotros brindamos muchas cosas, sea como como consejera sexual, sea como escritora, sea como conferencista. Pero uh -huh. realmente lo que nos lo, lo que nos hace ser quién somos son ustedes, los que nos escuchan, los que los que siguen nuestras carreras, los que uh -huh. nos impulsan a a seguir adelante. Entonces este tema es un tema que siempre me ha apasionado. O sea, hablar de sexo para mí es es algo normal. Y veo que si sanamos como como esa parte sexual en nosotros y si podemos sentarnos y hablar de sexo normal, eh, muchas cosas en nuestra sociedad cambiarían muchos tabús eh, esa doble moral que se maneja tan tan esquiva tan tonta no o sea yo pienso que que el hecho de que tengamos esa necesidad como seres humanos y si tenemos nuestra pareja o tenemos o sea hablando de pareja o compañero sexual como como la persona que está al otro lado lo lo quiera interpretar eh estar bien en esa parte hace que, que todo fluya porque está comprobado científicamente que que el sexo es un catalizador del estrés el, mm. el sexo te ayuda en, en hablábamos hace un rato eh, físicamente mejora tu sueño eh, o sea son muchas cosas la piel mm. entonces es es algo que la sociedad ha querido mantener como como escondido como sí no sé entonces llegando eh, nuestra naturaleza. Exacto, entonces uh -huh. este espacio como tú decías nace para eso, para poder hablar de lo que de lo que a veces callamos, de lo que a veces no queremos decir, pero que a todos nos interesa. Entonces, uh -huh. ese es el espacio que vamos a tratar, ese es el espacio que estamos construyendo y al que queremos que todos nos nos acompañen porque porque va a ser muy divertido. Uh -huh. Ven, ahorita yo de a hablar de los beneficios del sexo, me vino a la mente una un artículo que una vez leí que hay tres formas de generar endorfinas, que las endorfinas son unos elementos químicos que están asociados a, al sentimiento real de placer, disfrute y alegría en los seres humanos. Esas sí. tres formas son, una, reírse, o sea, de alguna forma eh, eh, voluntaria, perdón, consciente o inconscientemente buscar escenarios para reírnos. Entonces ahí viene el tema de la risioterapia, ¿sí? uh -huh. que, que, que uno entiende por qué hay personas que conscientemente empiezan a reírse, a reírse, a reírse, a reírse, a reírse Y, y es una terapia válida y la risoterapia pues genera endorfinas y es, y es válida de usar. Otra es hacer ejercicio, ¿sí? hacer ejercicio físico implica eh, liberación también de, de endorfinas y las personas que en algún momento hicimos, bueno yo hice ejercicio, ahorita no estoy muy juicioso últimamente, si lo quiero retomar, pero cuando tú haces ejercicio, esos minutos después de hacer ejercicio son muy placenteros. Eh, el, el hecho de que hayas hecho un esfuerzo físico, a veces con dolor, a veces con... Independientemente de la actividad física, eh, esos minutos posteriores al, al ejercicio son muy gratificantes desde ese punto de vista y uno lo siente en el cuerpo. Y obviamente pues también el tema de, de salud y condicionamiento físico, de, bueno, que, que trae el hacer una actividad física, eh, no necesariamente el sedentarismo que a veces incurrimos mucho en eso. Y la última es simplemente sexo. Tener sexo uh -huh. genera endorfinas y, y eso pues obviamente pues todos lo hemos en alguna forma evidenciado eh, los momentos posteriores eh y tam también el mismo momento una actividad sexual y los posteriores pues son muy gratificantes en ese aspecto entonces hay muchos muchos muchos elementos que nos nos nos, nos y lo sabemos o sea inherentemente los seres humanos lo sabemos eh, el, el practicar una sexualidad sana pues genera. Eh, entonces este era un pequeño paréntesis que quería yo trabajar hoy con el tema de Sandra, desarrollar perdón de, de, de esa faceta que tuve oportunidad de conocer que me sorprendió gratamente y la cual te lo digo te la te la te la alabo te la aplaudo porque pues eh, y también considero un honor poder compartir contigo este espacio con con una persona como de tu perfil y de tu de tu de tu conocimiento y de tu interés también por compartir entonces pues ese es un plus adicional que vamos a tener en este espacio tanto así que la curiosidad me picó y y yo la verdad nunca había leído eh, novelas de este tipo de fantasía erótica digamos que mi inconsciente y mi asociación estaba me decía no eso es para mujeres o sea eso es, eh, las novelas eróticas o las novelas rosas o las novelas eso es un tema de mujeres o sea, nunca nunca me di la oportunidad de conocer que era una una novela de estas y actualmente estoy leyendo tu segunda obra, eh, la que tienes publicada en este portal gratuito, y la verdad ha sido una sorpresa muy grata, te lo te lo comparto aquí, porque, digamos, al comienzo sí estaba como muy prevenida que esto es un tema para mujeres, digamos, es una novela <risa> para mujeres, y de entrada, pues, es así, o sea, pues, y, digamos, el, yo te preguntaba a ti, ¿tú tienes lectores hombres? Y tú me decías, sí, pero muy poquitos, o sea, el porcentaje es muy reducido, y los comentarios, y de hecho las personas que te siguen, y el 90% son mujeres, pues no sé si el 100%, pero pero se me hizo un ejercicio interesante que en algún momento quisiera invitar a, a los hombres que se dieran la oportunidad de hacerlo, porque hay, hay muchos elementos eh, a modo de, de ejercicio que uno siendo muy observador, pues, entiende, obviamente, la naturaleza femenina, obviamente, pues, hay literatura, digamos que es más orientada a género masculino, no sé, acción, ficción, eh, novela, bueno, no sé. Pero pero sería un ejercicio que bien valdría la pena hacer en algún momento, pues para para entender este mundo, ¿no? Entonces, ahí ese es un paréntesis que te quería hacer. Ya después más adelante entraremos en detalles propios de tu novela, no sé, podemos hacer así un ejercicio con con tus lectores de de los temas explícitos sexuales que en esa novela se desarrollan <risa> muy explícitos. Como Pero... es el sexo, Jairo, eso simplemente es llevar al, al, a las líneas llevar el libro lo que, lo que es el sexo realmente, o mm. sea, las sensaciones, las, no sé, la ambientación, digámoslo. Sí. Eso, eso es el sexo simplemente. No y, y la novela, no, entre la novela tiene qué va a pasar aquí el misterio. <risa> <risa> Entonces, es un ejercicio interesante. Bueno, así a grandes rasgos es lo que nosotros queremos desarrollar en en, en este espacio en Hablemos de Sexo. Eh, nosotros vamos a hacer un ejercicio interesante adicional y es que este espacio, eh, entre comillas, no va a ser tan abierto a todo el mundo. Cuando yo digo abierto es, normalmente en internet, digamos, muchos de los contenidos que encontramos en internet, cualquier persona... ...puede acceder a esos contenidos. Obviamente hay contenidos no muy adecuados... ...eso lo sabemos todos... ...especialmente para las poblaciones infantiles y juveniles... Eh, y, ...y cuando pues, obviamente se hace manejo no adecuado de esa información... ...pues genera percepciones o impresiones... ...que no son las más correctas ni las más adecuadas... ...para las edades de esos lectores. Eh, entonces por eso decidimos con Sandra... Es un ejercicio que vamos a hacer desde el comienzo, no sabemos qué va a pasar, pero lo queremos hacer así. Y es que este podcast de Hablemos de Sexo es un podcast que para poder acceder a los contenidos e la información de él necesitamos garantizar que las personas que lo hagan sean personas adultas. O sea, por lo menos mayores de 21 o 25 años, aunque sabemos que por, por, por nuestra experiencia, digamos, un gran porcentaje van a ser personas mayores de 30 años necesitamos que sean primero personas adultas, entonces una forma de filtrar eso es con un pago, un pago económico, eh, pensamos que lo más sano ahorita es generar un fee de suscripción mensual muy económico, o sea muy accesible, que, que no sea una excusa el no participar, el no recibir esta información por, por un tema económico, pero el tema económico nos ayuda mucho a filtrar el perfil de usuarios que en primera instancia queremos que sean adultos mayores de 25, 30 años, aunque legalmente un adulto es 19, 20 años también pudiera hacerlo. Entonces una forma muy sencilla es eh, eh, suministrando un pago económico por por participar del del espacio. Y eso también pues de alguna forma nos ayuda a, a mantener este espacio. Obviamente pues vamos a usar unos recursos, queremos usarlo mejor ¿sabes? en cuanto a, a alojamiento de los audios, en cuanto al alojamiento de la página web, queremos generar una información ...de alta calidad y eso se tiene que ver reflejado también en los canales que estamos haciendo. Entonces, es un es un gana-gana para, para ambos sentidos. Y también eh, somos conscientes que este es un tema que puede generar muchas susceptibilidades, por lo que alcanzamos a explicar en un comienzo los tabús. De pronto habrá personas que, no sé, nos vean muy abiertos, muy explícitos, lo respetamos obviamente... Eh, no todas las propuestas tienen que ser para todas las personas, entonces queremos que, que la, las personas que quieran compartir y que quieran seguirnos, pues sean muy afín a, a la forma en la cual nosotros estamos compartiendo esta información. Entonces, eh, es muy normal que en los espacios gratuitos se, se generen muchas eh, interacciones que más que aportar, pues destruyen, entonces de alguna forma queremos que la energía que canalicemos a través de este espacio, pues sea una energía más en pro del compartir, del crecer, del aportar, que del destruir y criticar. Entonces, eh, también queremos filtrar nuestros usuarios, por así decirlo, aunque es muy técnica la palabra, eh, orientados hacia ese tema. Entonces, eh, nuestra propuesta es que vamos a publicar contenidos semanalmente, eh, los audios, va a ser en tema de audio, audios no sabemos, de pronto nos extendemos una hora, dos horas o de pronto solo 20, 25 minutos, eso eso es algo que va a ser a surgir de la misma experiencia del desarrollo del contenido, pero si sí nos queremos comprometer a publicar por lo menos semanalmente un un audio, no significa que de pronto alguna semana estemos super inspirados <ríe> y publiquemos dos o tres episodios. Eh, eso es a lo que nos vamos a comprometer y obviamente pues estamos muy abiertos y muy atentos a a las sugerencias, a las preguntas, de pronto nos harán preguntas que, pues, por obvias razones no podamos contestar, más por un tema clínico, no sé. Eh, en lo posible trataremos de contactar ya así personas especializadas en esas áreas, que en primera instancia pues, se nos viene a la mente psicólogos y sexólogos. Eh, no sé, de pronto también médicos para algún tema muy es, es, es, explícito. Eh, entonces esa es la, la propuesta que queremos hacer con Hablemos de Sexo. Eh, va a ser algo muy divertido, la idea que nos divirtamos, Eh, con mucha profesionalidad, cuando digo profesional es mucha seriedad, eh, y también hacer algo de un espacio ameno. Queremos divertirnos nosotros con esto, queremos nosotros también aprender con esto, y eh, obviamente eso también lo queremos transmitir a, a quienes nos van a escuchar y nos van a seguir. Es un ejercicio, no sabemos qué va a pasar, es un experimento, de pronto nos funciona, de pronto no nos funciona, pero en ese tiempo de desarrollo pues sí queremos dar lo mejor de nosotros, queremos divertirnos, y queremos pues hacer algo nuevo y novedoso no sabemos si ya existen propuestas similares eh, si las hay pues muy rico si no las hay pues no, tampoco me importa eh, y es lo que queremos hacer entonces esto es este primer podcast de hablemos de sexo pues que queríamos entrar en ese contexto y ya a partir de la próxima semana o antes yo creo Sandra ya arrancamos con un tema muy explícito en hablemos de sexo entonces eso es todo por mi parte Sandra Como siempre, una última reflexión, un último comentario, una invitación y la invitación a nuestro próximo episodio. Entonces me despido. Muchas gracias. Un abrazo, Sandra. Gracias, Jairo. Y, y pues no, ahorita la, es, es eso va a ser una invitación para que nos demos la oportunidad de, de eso, de hablar de sexo, de aprender, de explorar, de conocernos, porque este también va a ser un proceso donde vamos a conocernos, de de quitarnos esos miedos y, y como de sacudir nuestra mente para, para dejar entrar eso que a la larga sabemos que nos satisface tanto, entonces nos va a ayudar a tener unas mejores, eh, una relación más sana con nuestra pareja, una relación más sana con nosotros mismos porque si tú aceptas, amas tu cuerpo, disfrutas de él y y lo conscientes de alguna manera, pues eso se ve en beneficio tuyo. Entonces los invitamos, los invitamos a todos para que nos acompañen en, en este proceso, en este aprendizaje, para que hagan parte de esta familia que, que estamos formando y que nos hagan las preguntas, nos hagan esas preguntas que, que por, no sé, que por temor, por timidez no no se atreven a hacerle a otras personas que que mientras esté en nuestras manos contestarla lo haremos de de una manera amena de una manera clara y y entre todos vamos a aprender entonces la invitación es para que te suscribas para que inviertas de alguna manera en en este proceso de de desarrollo y que y que saquemos las mejores ventajas de de todo esto entonces suscríbete te esperamos y y pues ya la próxima semana estaremos eh, hablando de de un tema bastante interesante entonces un abrazo para ti Jairo para para todos los que nos escuchan y y pues nos estaremos eh, escuchando valga la pena la redundancia en, en en nuestra siguiente oportunidad entonces un un abrazo y hasta luego